siempre hablan con el bolsillo, siempre, no tienen corazón ni patria, hace mucho que se dijo. Mirá, es más, el acuerdo de precios es un acuerdo voluntario de precios, es decir que este, lo que se busca es el consenso y que entiendan los empresarios que no tienen que aumentar los precios. También es una apelación la que se hizo hoy en el diálogo social a que inviertan, Porque si no invierten no hay posibilidad de crecimiento de la economía, expansión de la economía capitalista. Y en realidad los empresarios solo invierten si hay ganancia. En realidad es la lógica capitalista de cualquier persona que invierte. Nadie invierte en un plazo fijo, en un título, en una hectárea de tierra, en un comercio o en una industria si no imagina que va a obtener mayor valor al final del proceso de la inversión. O sea que el gobierno tiene una política donde apela a la voluntad de los empresarios para no aumentar los precios en enero y febrero, pero les está dejando todos estos días para que terminen de fijar los precios de esos productos que se si acuerden que no suban, y nosotros, simples mortales y consumidores, nos vamos a enterar de los precios, dijo el jefe de gabinete hoy, el 3 de enero. Es decir que de aquí hasta el 3 de enero, bueno, pueden pasar mucha, muchas cosas en la evolución de los precios. También les piden voluntad para que inviertan, y también a los eh, sindicatos, centrales sindicales amigas del gobierno, se les pide que no presionen con un aumento de salarios más allá de lo que la economía aguanta. Es decir que eh, la orientación es también pedir a, a, a los dirigentes sindicales, amigos del gobierno, que no generen conflictividad social. Es decir, es un mensaje para que no pase lo que pasó el pasado 19 de diciembre con una movilización de la CTA y un espectro más amplio, incluso la sorpresa... ...de la presencia del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, que no son habitués marchantes juntos con la CTA.